El pirata malvado Había una vez un barco con un pirata malvado y su tripulación Una isla con un mapa escondido Y un enorme cofre lleno de riqueza enterrado El pirata más malvado que los demás quería el mapa Y además el cofre con su llave Un día los piratas fueron a buscar comida a la isla Y cortaron una palmera llena de cocos Y de repente Cayó el mapa Luego fueron al barco y le dijeron al capitán cruel y malvado ¡Ha caído el mapa! y responde el capitán ¿Cómo que ha caído? responde ¡De una palmera! y luego el capitán dice ¡Da igual! ¡Es nuestro! Fueron a la isla y desenterraron el cofre Y fueron los piratas más ricos del mundo pirata